de todos modos a los que opinan en ambos posteos porque eh, los conceptos están relacionados solo que el actual texto aliasas es más abarcativo conceptualmente acerca de las distintas temáticas que hacen a la construcción de frentes políticos vamos a la tanda y nos ambullimos en un elemento que sale disparado desde el interior de esta discusión FM 89.3 Radiográfica Radiográfica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 damos la bienvenida al querido amigo Néstor Gorojovsky. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, Gabriel, ¿cómo estás vos? Saludo a todos los oyentes. Y me alegra mucho darme una vueltita por la radio, que el miércoles no pude y aunque sea virtualmente estoy ahí. <risa> bien, bien. Eh, a ver, eh, una observación acerca de las aseveraciones de Noam Chomsky en el marco de la Internacional Progresista. Porque venimos palo y palo ¿eh? debatiendo ahí con el amigo y, y sin ponernos mucho de acuerdo hay una especie de visión catastrofista y no le veo no, no le veo uñas de guitarrero para entender ni el rol del papa ni la realidad que se vive internamente en los Estados Unidos no aún valorando las buenas intenciones yo no sé cómo lo ves vos Néstor, y después hablando ¿No, de la posibilidad de una nueva guerra civil en Estados Unidos ¿De eso estás hablando? Entre porque otras cosas, cosas, entre otros yerros que plantea, <risa> sin señalar quiénes son los responsables, además, porque una cosa es una guerra incitada mm -hmm. por Donald Trump, otra cosa es una guerra incitada por el suprapoder financiero, ¿no? Eh, contame tu parecer, Ernesto. Mirá, sí... Y yo escuché por ahí algunos de los eh que habían contribuido amablemente a tu página diciendo que atrás hace 40 años Chomsky, yo creo que atrás a 50 años creo que ajá el momento el verdadero momento de gloria de Chomsky eh fue cuando él se opuso eh profunda, tenaz y radicalmente a la guerra de Vietnam. Creo que ese es el momento de máxima, eh, fíjate, hace medio siglo ya esto. ...de máxima gloria política de Chomsky, cuyos méritos académicos corren por otro carril completamente distinto, ¿no? O sea, todo el mundo se olvida que el mérito académico de Chomsky es por haber desarrollado una rama nueva de la lingüística, una cosa muy interesante, en las décadas del 50 y del 60. Y a partir de ahí, bueno, se fue convirtiendo lenta y progresivamente en una especie de gurú de las izquierdas en general, Eh, y en la década del 60 y del 70 fue probablemente uno de los más duros y eh, sustanciosos críticos de la intervención norteamericana en Vietnam. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una revelación de libros de artículos de él eh, que se llamó «En guerra contra Asia». Digo, me acuerdo de ese libro, primero porque ese libro fue formidable, porque advertía a los Estados Unidos que si seguían metiéndose en la guerra contra Vietnam, iban a terminar en guerra contra Asia, por motivos de orden geopolítico básico. Eh, y ahora que Estados Unidos está en la práctica en guerra contra Asia, de golpe descubre una guerra civil en Estados Unidos. O sea, ha ido evolucionando uh -huh. para atrás. Digamos, <ríe> en medio siglo evolucionó para atrás. No, no hay posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, obviamente. Eh, yo no digo que no haga falta, digo que no es posible. Y digo además... Eh, lo que eh, pasa, supuesto, a mí lo que me preocupó uh -huh. a mí lo que me preocupó eh, es eh, el volumen, porque uh -huh. hemos escuchado a muchos de los integrantes de la Internacional Progresista, eh, tomar como vos, como gurú a Noam Chomsky, repitieron a lo largo de la jornada de hoy sus expresiones y las dieron por buenas. Y el, el problema es que si no se tiene un buen diagnóstico avanzado. de la situación, es muy difícil operar sobre la situación. No, es que esto va a pasar eh. No es la primera vez que no Chomsky Me meta la pata, dicho sea de paso Yo yo en realidad lo respeto Mucho intelectualmente y además le reconozco El gigantesco E indudable coraje De tratar de enfrentar al monstruo Desde sus propias entrañas Eso es algo que yo siempre respeto o sea, con, Creo que corresponde que así sea eh, Que alguien que se atreve Se equivoque o acierte Ya eso es respetable Pero realmente, como bien decís vos, eh, tomar eh, las posiciones de Noam Chomsky respecto a la realidad norteamericana como una especie de verdad sagrada, bueno, me parece un error, o sea, es no entender eh, cómo se analiza esa sociedad. Eh, ahí hay otro tipo de combate que la lucha con Trump contra Trump. Está obviamente vinculada a la declaración de Chomsky a las elecciones norteamericanas. Y a decir verdad, seamos sinceros, tal como están las cosas, eh, las elecciones norteamericanas no definen el rumbo general de la política estadounidense como tales elecciones podrán mover el timón hacia un costado, hacia otro podrán darle un poco más de, eh, de auge a una posición financiera globalizadora que quiere volver a repetir el ciclo que hubo después de la crisis del 2008 y seguir adelante con el viejo esquema que reventó en el 2008. Dicho sea de paso esto que acabo de decir, lo dice alguien que comparte la el internacional progresista junto con Chomsky, que es este el griego Varufakis. Dice, acá lo que uh -huh. está buscando es volver Para, para volver a hacer el mismo chistecito ¿y eso quién es el que lo va a hacer? Trump, no, Trump no es el que lo va a hacer el que lo va a hacer es Biden el lo claro. va a hacer Biden, no Trump si equivocás el diagnóstico ahí tenés un verdadero problema porque si dice prácticamente que si Trump gana las elecciones venideras eh, por un lado Estados Unidos en riesgo de guerra civil, el género humano en riesgo de extinción, eh, me parece que tener un diagnóstico de esa naturaleza cuando el que puede ganar es un heredero de, podríamos así decir, del último tramo, Clinton, Barack Obama, Bush ¿eh? en conjunto, porque Biden es eso, eh, es confundir eh, buena parte de la táctica que te vas a dar a la hora de operar políticamente en tu territorio. Lo que pasa es que es muy difícil en Estados Unidos. Yo no me quiero meter mucho en política estadounidense porque, francamente, bastante estamos nosotros con nuestras propias necesidades, ¿no? Pero hay un par de cositas a comentar. Eh, a ver, eh, yo... Te, te aclaro, mi opinión personal es que de, eh, la posición de Trump respecto a la globalización financiera es la posición de eh, volver para atrás, volver a lo posible en la década del 50, digamos. Ahora, esto okay. sí genera dentro de Estados Unidos tensiones, porque después de la década del 90, cuando se derrumba el archienemigo socialista, eh, todos los movimientos progresistas internos de Estados Unidos, y a propósito uso la palabra progresistas, eh, en vez de seguir peleando para terminar con la dictadura de la burguesía financiera sobre el conjunto del país se dedicaron a valiosas y reconocibles causas parciales causas parciales. Todas esas causas avanzaron mucho durante la época de la caída de la Unión Soviética y la financialización global, porque fue la manera que tuvieron los grandes ricos de Estados Unidos que nunca pararon de enriquecerse y tener una porción cada vez mayor del producto bruto interno de los ingresos de Estados Unidos. Fue la manera que tuvieron de tirar algunas migajas a los subordinados, a las clases subalternas, para que se quedaran tranquilas. Entonces, bueno, a ver, lo voy a decir en un lenguaje muy bruto, que es el lenguaje en el cual ellos lo pergueñaron, aunque no lo digan ahora, porque es políticamente incorrecto. A los negros hay que tirarle un morfi, tirarles un morfi a los negros. A los putos hay que tirarles morfi, tirarle un morfi a los putos. A las minas hay que tirarles un morfi, tirarles un morfi a las minas. Tira, hay, tenés que aceptar la cultura del mexicano y bueno, dale, que toquen la guitarrita. Así fue como se compraron a la progresía norteamericana, con causas parciales y al contrario, en realidad, enroladas en la defensa de un Estados Unidos que podía hacer todas esas cosas porque había incrementado su capacidad de succión de riqueza del resto del planeta. Ninguna de esas causas es injusta en sí misma. Cuidado, ninguna es injusta en sí misma. Pero, pero para para las víctimas internas en Estados Unidos de las políticas de desindustrialización son terriblemente irritantes. Porque dicen, ¿pero cómo? Resulta que ahora le tiran guita al morocho mientras me miran y en mi laburo privilegiado. Cierra la fábrica de tal en Detroit y a los negros les dan y a mí no. ¿Cuál es el chiste? Digamos, si los blancos hicimos de este país de ¿eh? último o sea ese es el pensamiento retorcido que trump sabe aprovechar políticamente muy bien y detrás del cual está si sí, la defensa de la producción para el mercado interno y el mercado interno como eje central de la producción ahora llegar a eso es difícil para un progresista yanke que desde hace aproximadamente 30 años está enrolado en causas que son todas nobles pero que son utilizadas por el poder centralizador de la